Un hincha de River, ¿eh? le podríamos preguntar qué opina sí, de... y dale la noticia de Gallardo. La noticia de Gallardo. Bueno, eh, Marcelo preguntaba a su secretario de trabajo, tal, buenos vas? días. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, eh, Gallardo se va a fin de año. Te tiro, así, para empezar. Bueno, <risa> qué dura va toda esta noche. Sí, arrancamos, sí? sí. ¿Eh? ¿cómo la levantamos? Ja, qué bárbaro. Che, ¿Eh? Marcelo, la idea era dialogar con vos por el tema de lo que a hacer A ver, a ver, hay que pensar que si se va... Sí. porque eh, la idea de su equipo significaba para la institución un gasto extraordinario que la pusiera en peligro, y bueno, es entendible. Yo prefiero seguir en el camino de la recuperación de la institución y por ahí esa pasión que tenemos por ganar todo que quede un poco en el segundo plano, porque ver a River en las condiciones que está tampoco es bueno. Claro, sí. El... Dice Donofio que el campeonato económico lo han ganado. Eh, vamos a ver si lo han ganado porque dejan idea, el mejor técnico que podemos eh, tener, bueno. lo que pasa es que dicen eh, que la oferta que tiene del fútbol brasilero no se puede igualar eh, este, así que vamos bueno. a tener fe que por ahí la damos vuelta sí, bueno. eh, Marcelo la idea de charlar unos minutos con vos es por el tema del RENATEA eh, sí. hay declaraciones del secretario nacional de UPCN Aníbal Tieso que ha dicho que vos no querés Eh, firmar este acuerdo eh, que han eh, alcanzado con eh, el gremio y la, la patronal para el despido de 18 trabajadores. Sí, dice algunas cosas absurdas más, pero eh, eh, si vos me das cinco minutos yo te explico cómo es la situación. A ver. Eh, el Renatea, eh, se, eh, o sea, el Renatre o Uatre se presenta en la justicia por, con, pidiendo un amparo porque Cristina o el gobierno anterior habían absorbido a través de Renatea las funciones que le eran propias a eh, la obra social de los trabajadores rurales. Este fallo sale con contundencia y le reconoce todos los derechos a Guatre eh, para que vuelva a ser el Renatea. A partir de ahí, eh, el Renatre, perdón, a partir de ahí se genera una serie de negociaciones Cuando nace, el RENATEA nace con un convenio colectivo donde en su artículo 19, previendo que podía existir esta causal objetiva de disolución, de, de, eh, que, que estableciera la, la justicia de que la eh, ley asistía a la UATRE, estableció claramente en su artículo 19 que aquel trabajador que estuviera en el RENATEA podía tener dos opciones al momento, o hacer... Eh, uso de o aceptar el despido y tomar la indemnización o bien podía ¿sí? exigirle al gobierno nacional la reubicación donde quisiera el trabajador en organismo nacional a partir del fallo de la corte suprema y una negociación entre la organización sindical UPS, UPCN Nación y UATRE y llegan a la conclusión de un nuevo convenio colectivo y eh, en, esa, en ese acuerdo se prevé el despido sin ningún tipo de consentimiento ni de pregunta a los trabajadores, el despido de los trabajadores a cambio de una indemnización interesante, por cierto, de seis meses más un 20%, ahí es cuando yo tomo conocimiento porque hay, conmigo a la oficina me piden una audiencia y vienen los trabajadores, no vienen las organizaciones sindicales, vienen los trabajadores y plantean su angustia porque más allá de que eh, el caramelo ofrecido es bastante importante, eh, lo que ellos pretendían era mantener su puesto de trabajo. Eh, bueno, hablamos, eh, yo en aquel momento expresé mi opinión sobre este acuerdo, la sigo sosteniendo, y avanzó, un día eh, me llama a mi oficina, gente de Huatre, y me pide una fecha para homologar los convenios. Yo no es que me oponga o me deje de oponer a la firma de los convenios. Ahora, la homologación o el acto que yo vaya a homologar tiene que tener primero que nada el consentimiento de las partes. Yo lo que planteo, para que se desasme un poco el dirigente que habló, lo que planteo que si hay convicción y hay decisión de los trabajadores de firmarlo, yo lo voy a homologar. Ahora, este, en tanto y en cuanto los trabajadores no muestren la voluntad de firmar, yo voy a tomar la idea de los trabajadores. Y jamás, y jamás voy a hacer una escribanía de acuerdo que no están contemplados o aceptados por los trabajadores. Eso quedate bien claro, yo no tengo ningún problema con ningún dirigente, pero no voy a, a pasar por un lugar donde simplemente lo mío sea eh, rubricar papeles, porque yo creo, y en esto él lo debe saber mucho, porque un dirigente sindical debe haber hecho mucho, debe haber hecho en su vida eh, sindical muchos acuerdos, para homologar tiene que haber legalidad, y la legalidad se queda con la aceptación del acuerdo, Yo, si no veo que hay aceptación del acuerdo, yo no voy a homologar, así que podrán decir lo que digan, pero yo voy a tener en cuenta lo que digan los trabajadores. Si a mí me preguntás, ¿tienen muchas alternativas o no? Y no tienen muchas alternativas, pero hay una cuestión de dignidad de los trabajadores en tratar de ir a las últimas consecuencias para defender de lo que crean justo, que yo voy a acompañar. Claro. Eh, eh, Creo eh... que con esto soy bastante claro, o sea... No es que eh, una organización u otra organización, empresarial, eh, sindical, deciden lo que deciden y los trabajadores están obligados. Acá están, digamos, eh, achicados en su margen de acción porque hay casi hechos consumados. Ahora, eh, vuelvo a repetir, si los trabajadores muestran la voluntad de aceptación de este acuerdo, va a ser homologado. En tanto y en cuanto, los que a mí me llamen, para poner una fecha como si esto fuera una oficina donde cualquiera dispone la agenda, donde cualquiera puede hacer... No, mientras yo esté acá no se va a hacer así. Marcelo, ¿hay una fecha para esto? No, no. yo vuelvo a repetir. Los trabajadores que han tenido permanente contacto conmigo han estado en mi oficina, estuvieron la semana pasada, que están hoy transita transitando la desazón de que van a perder su puesto de trabajo, mm. porque casi te diría... Ahora, también tienen eh, ah. esa duda que queda en que si firmar o no firmar. Vuelvo a decir, la indemnización es una indemn indemnización muy importante, pero eso no borra que el trabajador tiene la angustia que una vez que cobre el cheque al otro día tiene que salir a buscar trabajo en un contexto muy difícil. Claro, sí, sí, sí, sí, más vale. está bien. Eh, esto es así, no hay mucha vuelta. Eh, es más, es más, a mí me eh, lo, lo reconoce el mismo Tieso que no habló conmigo, yo se lo hubiera explicado se hubiera dicho, mira, los trabajadores hoy no están, eh, digamos, eh, 100% convencidos de firmar, si lo hacen, yo no me voy a oponer a la voluntad de los trabajadores de aceptar un acuerdo, pero yo mientras esté acá voy a defender o voy a tratar de eh, respetar la decisión de los trabajadores. Y, este, y, y este acuerdo... Si es... hay circunstancias que a vos te digan no hay otra, bueno, sí, son atendibles. Ah. Yo no estoy echándole la culpa a nadie, que cada uno se haga cargo de su propio destino. Yo ah. lo que te estoy diciendo es... Los trabajadores que hablan conmigo no tienen hoy una cohesión o una opinión eh, unificada en cuántos son los pasos a seguir, porque, por ejemplo, también ya hay versiones que algún grupo se quedaría trabajando, otro grupo no, y yo me parece que esto tiene mucho, eh, y es lo que me duele a mí, digamos, entiendo que la creación del RENATEA es un impulso político en una disputa política entre dos dirigentes de peso, como era su época la Presidenta de la Nación, y eh, el momo Venegas. Mm. Ahora, vos fijate que una disputa de dos dirigentes por, por, por, por intereses pueden ser grupales, sociales o hasta particulares, se llevan puesto 800 trabajadores. Bueno, sí. Yo estoy en contra, me parece que es un convenio a la baja, eh, pero bueno, es, un, es la opinión de un de, un, de una persona que, que quizás no tenga en esto un poder de resolución distinto, pero me parece que si a vos hay un convenio colectivo yo tengo... La firme convicción que en el derecho laboral hay un principio que es el indubio prooperario. O sea, la duda siempre favorece al operario, al trabajador. Por lo tanto, si hay un convenio colectivo que establece un mecanismo para la posible... Porque vos fijate que quienes hicieron el convenio colectivo preexistente tuvieron la sabiduría y prestaron atención que podía venir este fallo, que podía haber una causal objetiva de disolución del Renatea y volver las cosas atrás. Ahora, esto nos quiere decir que la voluntad de las partes firmadas en un convenio colectivo se pueden disolver rápidamente. Acá, los signatarios de un convenio firmaron otro convenio y tomaron decisiones por un conjunto de los trabajadores. Quizás, y eso en la pampa, es un escribano de las decisiones del gobierno nacional, del de su gremio a nivel nacional. Yo no soy escribano de ningún gremio. Está. Marcelo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que eh, dice que los únicos que pueden hacer paro Son aquellos eh, sindicatos eh, reconocidos. Eh, ¿Qué impacto tendrá en la provincia de la Pampa? No, nosotros no tenemos, eh, digamos, eh, a ver, yo es un poco contradictorio. Se van porque hace aproximadamente dos años atrás la misma corte re reconoció a una, hola, sí sí sí sí, ah, eh, la misma corte reconoció hace dos años atrás que una comisión interna que no era eh, afín a la conducción nacional del gremio, podía peticionar ante las autoridades. Y hoy le quita quizás a las mismas personas que empoderó en su momento la posibilidad de hacer medidas de fuerza. Con lo cual, aquel reclamo que le da por un lado lo debilita por el otro, porque si yo en la discusión con la patronal no puedo hacer uso de la medida de fuerza, de las medidas de acción directa que están contempladas por la ley poco peso tengo a la hora de ir a negociar. Pero bueno, sería cuestión de andar, me parece que es conocer un poco el sistema actual de cómo está conformado la organización sindical y gremial de la República Argentina, donde inclusive, inclusive, si vos querés, los gremios formalmente constituidos que están que, que, que, que están asociados a la CGT tienen cinco convicciones diferentes, digamos que ese CGT hoy tiene la potestad para poder hacer un paro no paro, La gente que está asociada a la CTA, que tiene eh, fuerza eh, gremial en sus estructuras particulares, pueden como un conjunto de la CTA, bueno, me parece que, que es un nuevo reandar en un camino que ya había tomado, me parecía, un perfil distinto. Claro. Sí, sí, yo, no eh... sé si fue claro, porque quizás. pero me parece que si vos haces un fallo, donde potenciás, a un grupo interno que puede peticionar ante las autoridades, pero después decís que solamente las asociaciones sindicales con determinado requisito pueden ser los que pueden hacer las medidas de fuerza, estás debilitando tu fallo anterior. Claro, sí, yo recuerdo algunas discusiones que se generan por ejemplo cada vez que hay un paro de choferes, eh, entre quién tiene la personería jurídica, entre eh, personería sindical, entre eh, um, UTA UCRA o, o UCRA. UCRA UTA. Claro. Bueno, pero a ver, eh, esa es una discusión que me parecía que a mí, en el, el no sé si en los en los hechos formales pero sí digamos eh, eh, en en la práctica diaria ya no tenía razón de discusión pero bueno hoy hay que rediscutir todos hoy muchos y entre los cuales me incluyo vamos a tener que leer muy finamente el fallo para reeducarnos porque yo hay mirá hoy hoy ya no porque tiene una organización sindical Eh, afianzada y formalmente constituida, pero ¿vos te acordás de estatales de pie? Sí. En sí. el 2003 nosotros lo sentábamos a la mesa de negociación porque creíamos que tenía, lo importante que hay que tener en una discusión, digamos, con los trabajadores, que es representatividad con un grupo gremial, con sí. un grupo de afiliados. Sí. Pero bueno, hoy hay que ser muy fino para ajustarse a un nuevo fallo. Me parece que eso va a traer discusiones, hasta te diría sin sentido, porque para mí estaban superadas, en el seno de las propias organizaciones sindicales, digamos, de, de, de, de grado superior, la, aquellas federaciones, eh, el, el, el, la CTA. Eh, a ver, entre Caló y Moyano, en la pelea dura, ¿quién era el que tenía derecho a llamar un paro general a través del sello de la CGT? Eh, sí. O sea, es complicado porque nosotros no tenemos tenemos un sistema uniforme, prolijo, y, y, y vos fijate que si hay algo que que tuvo la gestión de tomadas, que proliferó eh, las organizaciones sindicales con inscripción gremial, y eso eh, puede eh, darte también alguna forma de pensar para qué se dan, si después se les van a quitar, quizás la herramienta de presión más importante que tiene a la hora de negociar con la patronal. Bien. Marcelo, gracias por estos minutos. No, gracias Pablo. Espero haber sido claro. No quiero que eh, el tema eh, de los trabajadores de pedido del Renatea genera un conflicto con ningún dirigente sindical. Lo que sí quiero, y esto por eso te agradezco profundamente dejar bien en claro que jamás voy a hacer una escribanía cuando estén en juego los derechos de los trabajadores y más cuando tengo la convicción que no fueron escuchados. Un gusto. Bien, eh, era la palabra del subsecretario de Trabajo, Marcelo P. Donta, eh, eh, dando este, su opinión eh, eh, en este conflicto que hay en el Renatea con el gremio UPCN.